El jueves va a llegar el hermano presidente a Montero, vamos a entregar obras en Montero, tenemos obras de Miago 4, tenemos eh, laboratorio de apoyo tecnológico para productores agropecuarios, tenemos módulos educativos para entregar, dependiendo de los proyectos que se anime a ayudarnos a entregar, el día Fue el día jueves a las siete y media en punto vamos a estar concentrándonos la gente para poder recibirlo y bueno, agradecer ¿no? por todo el apoyo que nos da. Muchas veces los alcaldes no tenemos la oportunidad de agradecerlo porque ustedes saben, he sido muchos años dirigente, como dirigente sabía cómo se desenvolvían los alcaldes. No habían programas Evo Cumple, Mi Agua, Mi Riego fondo indígena, no habían esos programas. Y esos programas de una u otra forma no llegan para gastar como quiera, pero llegan para proyectos exclusivos y eso enaltece, ¿no? La gestión de todos los alcaldías, no solamente de Montero. Especialmente municipios chicos han recibido proyectos grandes. Yo veo inaugurando 7, 8 millones un módulo educativo que quizás nunca iban a poder ejecutar un alcalde con un presupuesto pequeño. Y eso debemos agradecer, ¿no?, por este eh, desemprendimiento que tiene el presidente y, bueno, apoyarlo en lo que necesita. Por ello, queda cordialmente invitado de que el presidente llegue el día jueves a las 7 y media de la mañana. El Colegio San Massimiliano Colegio le estaremos entregando. Después en Guavirá me 4 y si nos da el tiempo entregaremos en la zona de barrio de el laboratorio que tenemos ya equipado.